Españoles. El flautista de Amelín Había una vez una pequeña ciudad llamada Amelín Esta ciudad descansaba a las orillas de un río en Alemania Era una ciudad tranquila y agradable Pero 50 años antes Amelín estaba sucia y mugrosa Tiraban basura en las carreteras, en las calles y por donde pasaban Hasta el alcalde ignoraba la situación Y la consecuencia fue que la ciudad se llenó de ratas Los habitantes de Amelín padecían enfermedades transmitidas por las ratas Las ratas invadían la ciudad Mordían a los bebés en sus cunitas Comían queso en los platos y hasta las galletas saladas de los frascos Hacían sus nidos en zapatos y sombreros Incluso se introducían en los salones Interrumpiendo las conversaciones con sus chirridos y chillidos ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Todos los ciudadanos corrieron al ayuntamiento a pedir ayuda al alcalde de las ratas! de, de las ratas! ¡Bibradnos de ¡Bibradnos de los ratas! De El alcalde al oír los gritos de la multitud salió ¿Qué ocurre? ¡Queremos que tome medidas contra las ratas de inmediato! ¡O cesaremos a toda la corporación! Convocaré una reunión para encontrar una solución. ¡Dadnos tiempo! El alcalde convenció a los ciudadanos con estas palabras. El alcalde convocó una reunión de la corporación. Tras largas discusiones y debates interminables, no encontraron ninguna solución al problema. De repente, oyeron llamar a la puerta. ¡Adelante! Entró un hombre en la habitación, el hombre más extraño que cualquier persona hubiera visto. Llevaba un peculiar abrigo largo, la mitad rojo y la otra mitad amarillo. Era muy delgado y alto. Sus dedos no paraban de moverse impacientemente como si tocara una flauta. ¿Se ha escapado de un circo? Todos los presentes se rieron. Me llaman el flautista de Amelín. Tengo un hechizo secreto para reunir a todas las criaturas de la Tierra. Cualquier criatura que repte, nade, vuele, corra o camine. Uso mi hechizo para criaturas dañinas como topos, sapos, tritones, víboras y ratas. ¿Ratas? ¿Puede reunir ratas? ¿Pero cómo podemos creerle? Liberé a los habitantes de una ciudad africana de una enorme plaga de mosquitos. En una ciudad asiática rescaté a sus habitantes de murciélagos vampiro Voy por el mundo liberando a la gente de esas criaturas Muy bien, demuéstranos tu hechizo y libéranos de estas ratas Acepto, señor Pero por hacerlo me pagará mil florines Sí, por supuesto, lo que quieras ¿Qué opina la corporación? La corporación aprobó la decisión del alcalde Puedes empezar el trabajo ahora mismo El flautista se dirigió a la calle y sonrió Sacó silenciosamente su flauta y empezó a tocar tres notas estridentes en la flauta Mágicamente, las ratas empezaron a salir de las casas, de los zapatos y sombreros, dejando todo lo que estaban comiendo Ratas grises, ratas blancas, marrones, todas salían a la calle corriendo, todas empezaron a seguir al flautista Paso a paso, desfilaron por la ciudad hasta llegar al río. Los habitantes de Amelín disfrutaban el espectáculo con sus ojos y bocas abiertas de par en par. El flautista saltó a una piedra del río y se quedó allí tocando a la flauta. Las ratas iban al río y se ahogaban. Una tras otra, saltaban al agua. Muy pronto ya no había ratas en la orilla. Amelín se había librado de las ratas. El flautista de Amelín fue junto al alcalde por su recompensa. He hecho mi trabajo. Ahora le toca a usted cumplir su promesa. Deme mis florines. Has hecho un trabajo maravilloso, pero mil florines por un par de horas de trabajo es pedir demasiado. Es mucho dinero para tan poco trabajo. Está rompiendo su promesa Te pagaré unos 100 florines Que es más que suficiente Por un día de trabajo No es justo Le demostraré lo que puedo hacer Un simple flautista como tú No puede hacer daño a nadie en esta ciudad Coge el dinero o sal de la ciudad El flautista abandonó el ayuntamiento Salió a la calle y tomó de nuevo su flauta La puso en la boca Y empezó a tocar Pero esta vez una melodía diferente Uno a uno los niños giraban la cabeza y empezaban a caminar hacia el flautista El flautista empezó a caminar y los niños le siguieron Los padres y cuidadores estaban aturdidos por la melodía y no se podían mover La melodía del flautista los dejaba aturdidos El flautista cruzó el puente del río y se dirigió hacia la montaña. Cuando llegó a un lateral de la montaña, se abrió una cueva misteriosa. El flautista entró seguido de los niños. La puerta se cerró tras ellos. Solo se quedó fuera un niño que era cojo y llegó cuando la puerta se había cerrado. Cuando cesó la melodía, la gente fue hacia la montaña. Encontraron solo a un niño y le preguntaron por los demás. Todos entraron en una cueva que se cerró antes de que pudiera llegar ¿Pero por qué los seguíais todos? Esa melodía prometía llevarnos a una tierra maravillosa Llena de galletas y pasteles que crecían en los árboles A mí me decía que podría correr a cualquier lugar Pero la música paró de repente y me encontré junto a esta montaña Los habitantes se entristecieron y lloraban por sus hijos Pero fue inútil ¡Oh, hijo mío! ¡Vuelve! ¡Vuelve, hijo! Llamaron al alcalde y le echaron la culpa de todo Yo también he perdido a mi hijo, siento mucho lo que he hecho Te he traído los mil florines, por favor devuélvenos a nuestros hijos ¡Flautista, vuelve de donde estés! Para su sorpresa, el flautista salió de detrás de la montaña. Los habitantes se sintieron aliviados al verlo. ¡Oh, nos alegra que hayas vuelto! ¿Dónde están nuestros hijos? Están todos sanos y felices. Volverán cuando usted cumpla su promesa. El alcalde le dio los mil florines e inmediatamente se abrió la cueva. Los niños salieron y abrazaron a sus padres. ¡Mamá! ¡Pamá! La Autista, te lo agradezco en nombre de esta ciudad. Gracias por liberarnos de las ratas y por devolvernos a nuestros hijos. Jamás volveré a romper otra promesa. Perderéis a vuestros hijos y volverán las ratas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por, ¿Por qué? Tenéis una ciudad tan sucia que atrae a plagas de ratas y de insectos. Transmitirán enfermedades... Vuestros hijos enfermarán y llegaréis a perderlos Yo, como alcalde de esta ciudad, me comprometo desde ahora a mantenerla limpia Tiraremos la basura en bolsas y contenedores Y haremos todo lo posible para mantener nuestra ciudad libre de ratas y de enfermedades ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Por supuesto! Está bien, entonces ha llegado la hora de despedirme El flautista abandonó la ciudad y Amelín se convirtió en una ciudad limpia como 50 años antes.